La temporada terminó. Nos queda el recuerdo de un verano alucinante. Y lo mejor de la colección verano indígena a precios increíbles. Le llaman liquidación. Para mí es una fiesta. Liquidación indígena fin de temporada, únicamente en nuestro outlet. Nuevo outlet. Juan Justo 1571, casi Sarmiento.